barrio perdona si al depotar se me piensa un lagrimón que al rodar en San Pedro es un tesoro prolongado que te da mi corazón ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca itinerante, este programa que va recorriendo los barrios, que va visitando gente, que busca organizaciones que en la Argentina se comprometen. Hoy, primero de mayo, estamos haciendo el programa en un sindicato, en un rato, les vamos a contar, estamos con los trabajadores aquí festejando y celebrando lo que es una fecha histórica para... Para todos nosotros. Pero como lo primero es lo primero, empieza el subaque itinerante del día de hoy saludando a los amigos que están hoy haciendo el programa conmigo. Señor Santiago Fernández Galeano, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Mariano Molina? ¿Cómo le va? Estamos aquí en el sindicato Fuetra Buenos Aires. Ahora le vamos a contar qué hacemos en este Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y tengo el placer enorme de saludar a mi co-equiper Andrés Correa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarnos y reencontrarnos como cada sábado aquí en esto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Feliz día para todos, trabajadores. Sí, es, sí, señor Leandro Papunti, en la operación técnica, otro laburante más de Sudaca. Feliz día, está ahí, llegó sobre la hora, ¿no? Pero llegó, llegó ahí, llegó medio tarde hoy, se durmió, pero decía bueno, hay que llegar, está bien. Es el día del trabajador, un poquito más tarde... Impresionante la página web, ¿o no, Molina? Ahí, www.radiosudaca.com.ar Casi digo radiográfica, perdón Este, Ahí se fijan, eh, el señor Leandro Pafundi es el que está hoy Haciendo todo lo que tiene que ver con la página web Y que obviamente se lo recomendamos a los oyentes Exactamente, así es, se lo recomendamos a los oyentes Y vamos a empezar a saludar a las radios, amigas Que semana tras semana salen por este tienen intinerante Exactamente, y estamos saliendo en este momento en vivo en Radio Gráfica aquí en la Ciudad de Buenos Aires, La Boca, Barracas. También estamos saliendo en vivo en FM Moreno y en FM La Posta, también en Moreno, Provincia de Buenos Aires. Y nos retransmita en otras radios, ¿no, señor Correa? Así es, nos retransmite en Radio FM La Milagrosa. Exactamente, FM La Milagrosa, que ahí está, en Ciudad Oculta, está FM Bajo Flores en. Este, obviamente en, la, en el Bajo Flores, FM Compartiendo Quilmes, FM Tranquila en Tocsug, Radio Estación Sur en La Plata, Radio Revesa en Córdoba y próximamente ya a pasitos se viene FM Ruca Buenay, allá en Francisco Álvarez. A todas esas radios que apuestan a hacer este, comunicación diferente, a relacionarse con los vecinos, Este, ...de una forma distinta en la comunicación, sí. le agradecemos enormemente porque este sudaca itinerante pueda salir. Así es, y bueno, el programa de hoy arrancó ahí con todo un embroso técnico y cosas que nos fuimos organizando... ...poquito a poco porque este, se nos complicaron algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación telefónica... ...y cosas por el estilo, pero bueno, creo que está todo organizado, estamos saliendo por internet... En Sudaca de hoy, obviamente, va a estar dando vueltas alrededor del 1 de mayo y también sobre algunas cosas de América Latina y de lo que pasó en nuestro país. Eh, tenemos las columnas de Rubén Dri, tenemos las columnas de Constanza Moreira desde el Uruguay, Víctor de Genaro sobre el Día del Trabajador, Félix Herrero, seguramente la presencia de Humbertito Lunati que dijo que el 1 de mayo va a seguir trabajando y va a venir acá al Estudio Móvil de Sudaca. Así que, como verá, hay muchas cosas para compartir con los oyentes. Nosotros ponemos un separador, terminamos de organizarnos todo y ya arranca con todo el sudaca del día de hoy. Yo sé que en el pago me tienen idea porque a los que mandan no les escapa Porque despreciando las huellas ajenas De abrirme camino para ir donde quiera Los malditos son aquellos personajes que en nuestra patria No están presentes en los libros de la historia oficial Pero sus ideas y sus palabras irrumpen, existen Ayudan a comprender nuestro país y nuestro continente Y no me asujeta ni un fenómeno Porque cuando tengo Bien, y el programa del día de hoy arranca con uno de nuestros columnistas que está relacionado íntimamente con la lucha de los trabajadores en nuestro país y que es Víctor Genaro, dirigente histórico de la Central de Trabajadores Argentinos, que preparó una columna sobre el Día del Trabajador. Así que vamos a escuchar a Víctor Genaro aquí en Sudaca. Casualidad o providencia, de acuerdo a uno crea, esta semana... que comienza con la recordación del 1 de mayo llega a la Argentina la misión de la OIT Organización Internacional del Trabajo para exigir una vez más el cambio de la ley de asociaciones profesionales de la Argentina libertad y democracia sindical es el grito de los trabajadores en esta semana la CTA convoca el jueves 6 de mayo a las 15 horas en Entre Ríos y del grano a marchar hacia el Congreso de la Nación donde estarán allí esperándonos cientos de organizaciones sindicales simplemente inscritas o en vías de inscripción con personería jurídica o sin ella que hoy están tratando de organizarse para luchar por los más elementales derechos en su lugar de trabajo. Son los que expresan los mineros de la organización sindical minera argentina que se organizó a 4.000 metros de altura frente a la Gol, O son los ajeros de Mendoza, o son los tareferos de misiones que cortaron la ruta para organizarse y que aún... no son reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Son los petroleros jóvenes que plantean que es necesario construir organizaciones democráticas y que luchen por mejores condiciones laborales, pero también por soberanía para nuestra patria. Son los motoqueros, o mensajeros en realidad, como se llaman, pero motoqueros conocidos que hoy están tratando de luchar por sus derechos y por su seguridad. Y así podríamos seguir, desde los trabajadores de la seguridad privada hasta los trabajadores de la salud, tanto estatal como privada, el nuevo sindicato de la salud que se ha formado en la capital federal. Así podríamos seguir con cientos de organizaciones, más de 2.500 organizaciones que el Ministerio de Trabajo, a favor de los patrones, se ha convertido en una verdadera... una verdadera dirección de recursos humanos o jefatura de personal de esas empresas impidiendo la organización de los trabajadores estos trabajadores que, que estamos dispuestos a no ceder en nuestros derechos en 1976 a caballo del genocidio hubo más de medio millón de trabajadores despedidos el 67% de los desaparecidos eran Compañeros, activistas, delegados y dirigentes fundamentalmente de las comisiones internas Había algunos grandes secretarios generales como a que fueron asesinados o desaparecidos Como Jorge Di Pascual o Atilio López o Salamanca o Santillán de La Fotia Y podríamos decir algunos más Pero fundamentalmente habían pegado ahí, en el lugar donde se genera la riqueza donde surge la posibilidad auténtica de controlar todas las grandes rentabilidades de estos grupos económicos que inventaron el hambre y la pobreza en la Argentina a caballo de esa dictadura. Y ahí pegaron, y ahí quieren que siga eh, inexistente la democracia. No es casual que inventara el hambre, si uno piensa que en el 75, última medición del INDEC, Sobre la pobreza, esta arrojada en Capital y en Buenos Aires un 6%. Sin embargo, en 1980, cuatro años después de Martínez Leóz y los militares y la represión, trepaba al, al 24%. O sea, se había cuadruplicado. Es un producto directo de la política del endeudamiento externo, de la desindustrialización y de la represión. y de la falta de la democracia en los lugares de trabajo. Hoy estos grupos económicos defienden que no haya delegados. El Ministerio de Trabajo lo avala. Por eso solamente se puede, de acuerdo a las estadísticas que ellos manejan, que elegir delegados en el 12,7% de los establecimientos privados. O sea, estamos hablando de que más del 87% de los lugares de trabajo de privados no tienen delegados evidentemente la realidad sigue existiendo eh, en, en cuanto a la represión e ilegalidad por eso marcha, movilización, lucha también lo prefiesta, como vamos a hacer en la sede de la CTA Capital Independencia 766 hoy, primero de mayo para compartir la música la fiesta y la alegría pero con la seguridad de lo que nos decía es pies frente a los verdugos aquel tiempo del primero de mayo en donde se peleaba con las ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas de esparcimiento y terminó diciéndole exactamente con una fe ciega en lo que iba a pasar tiempo llegará en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy vosotros estranguláis con esta convicción es que decimos nosotros Aunque no le guste al gobierno, aunque no le guste a los patrones, el movimiento obrero seguirá siendo capaz de luchar por recuperar la riqueza y poner al servicio de nuestro pueblo. Somos Naca. Naca. Bien, ahí pasó la columna de Víctor de Genaro aquí en Sudaca, nuestro columnista Víctor de Genaro y ahora vamos a escuchar un poquito de música que tiene que ver Obviamente, obviamente, con el programa del día de hoy, primero de mayo Aquí en Fogueta vamos a escuchar un poco de Daniel Villetti, y... ¿Es así señor Correa? Así es, si trabajo me matan <ríe> me, me matan si no trabajo Claro, me matan si no trabajo y si no, y si trabajo me matan me matan si no trabajo y si trabajo me matan me matan si no trabajo y si trabajo me matan siempre me matan me matan siempre me matan siempre me matan a jerbio un hombre mirando Mirando el sol que salía, al vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía, el hombre estaba muy serio porque el hombre no veía, el hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Los ciegos viven sin ver. Cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba. matan si no trabajo y si trabajo me mata siempre me matan me matará siempre me matan siempre me matan me matará siempre me mata voces y los silencios de América Latina, aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Bien, continuamos aquí en este Sudaca del día de hoy, y ahí, como bien anunciaba la cortina, nos metemos un poquito en terreno de América Latina, nos... más específicamente Río de la Plata, Argentina y Uruguay. Ya hablamos la semana pasada de cómo se podía leer el conflicto este que, que trajo el, el tema de las papeleras, el corte de Gualeguaychú y todo lo que ya sabemos. Pero Constanza Moreira, la politóloga amiga con Luis en Sudaca y también senadora del Frente Amplio, esta vez nos va a hacer un balance sobre los primeros días del gobierno de Pepe Mujicabán, un poquito más de, de 50 días y le pedimos a Constanza Moreira que nos haga un balance sobre cómo van estos primeros días, ¿no? estos primeros 50 días de gobierno, cómo cómo viene, teniendo en cuenta de que este, es la segunda presidencia del gobierno del Frente Amplio. También es verdad que Pepe Mujica en términos de actitud personal es todo lo contrario casi a la personalidad de Tabaré Vázquez, y que Este viene con algunas propuestas diferentes, así que vamos a escuchar a Constanza Moreira hablando sobre los primeros 50 días de gobierno de José Pepe Mujica. Lo primero es que han sido unos 50 días bastante agitados, porque a diferencia de el gobierno del bueno del primer gobierno de izquierda del gobierno de Tabaré Vázquez Eh, hemos tenido una intensa negociación con la oposición para que ésta pudiera integrarse al, a los organismos del Estado, a los entes y organismos descentralizados es una negociación que recién está terminando ahora pero entonces eh, bueno, esto ha impedido que eh, en, en la enseñanza las empresas públicas pudieran terminar de conformarse los directorios a donde este, blancos, colorados y eh, van a integrarse o sea que este, es una manera distinta que ha tenido de empezar eh, Mujica ¿no? tratando no de hacer un gobierno de unidad nacional porque la oposición está en la oposición y el gobierno en el gobierno pero eh, tratando de que la oposición pueda integrarse a estos organismos eh, de, de, como era habitual y como era parte de, de, de la cultura política uruguaya y este, de generar un diálogo con la oposición mejor que el que hubo en, el, en la administración de Zavareváquez. Entonces esto es mejor porque hay más diálogo, pero lenteció el proceso de conformación del gobierno. Esta es la primera característica importante. La segunda es que, bueno, eh, nosotros todavía estamos en un proceso eh, electoral donde además se añade que inventamos una nueva figura, una nueva eh, materia o un nuevo nivel de gobierno que es el nivel municipal y una nueva figura que son los alcaldes y estamos en unas elecciones municipales este, bastante complejas eh, con estas, eh, instalando estas eh, 90 casi 90 nuevas autoridades. Entonces esto se suma al eh, inicio del periodo de gobierno. Es decir, que también estos 50 días están marcados por el Eh, el debate de las elecciones municipales y la, eh, y la, la aparición de este, de este cuarto nivel de gobierno. Eh, esa sería como la segunda característica de estos 50 primeros días de gobierno. La otra cosa que ha estado muy presente y muy en la agenda ha sido el tema de derechos humanos y fuerzas armadas. Como no podía ser de otra manera tratándose de un presidente... que, eh, bueno, carga con la historia que carga, ¿no? Este, entonces, eh, el presidente, es cuestión de hacer una reunión de, frente a un, a, un, a un universo de representantes de las Fuerzas Armadas, les ha transmitido eh, su inquietud para que exista una, un diálogo más amigable con las Fuerzas Armadas, Este, ha reconocido algunos de los problemas que han tenido eh, estas Fuerzas Armadas del tipo presupuestal, inversiones, recursos, etc. Las ha llamado a colaborar en tareas del desarrollo nacional, en el plan de emergencia habitacional, en fin, en tareas que no, no, no eh, le endilgaría eh, inmediatamente a las Fuerzas Armadas, ¿no?, que son este, las tareas del, del desarrollo eh, y de la infraestructura, y... Eh, Junto con esto, eh, ha hecho algunas declaraciones sobre la eh, prisión mmm, de eh, hombres o mujeres mayores de 70 años que abarca a algunos condenados por eh, violaciones de derechos humanos eh, durante la dictadura, algunos presos que tendrían estado. En realidad, la medida de, eh, de, de permitir que la justicia este, excarcele a eh, lleve a prisión al régimen de prisión domiciliaria a presos mayores de 70 años sería una medida para todos los presos pero esto ha causado una gran polvareda porque se entiende que eh, los represores eh, encarcelados harían parte de esta medida entonces eh, eso ha ocasionado un gran debate nacional eh, que sería un debate nacional de humanitarismo versus este, justicia y derechos humanos que ha ido de la mano además con declaraciones de algunos parlamentarios de que la iniciativa de anulación de la ley de caducidad que fracasó en el plebiscito de octubre de 2009 de los colorados aprueban la gestión del de presidente Mujica, por lo tanto esto marcaría que no hay precedentes de popularidad mayor lograda en los primeros 50 días. Así que Mujica adquiere una popularidad eh, que no tiene, no tiene parámetro hasta ahora eh, con, a comparación con los anteriores presidentes en estos primeros 50 días que podemos decir eh, se vive siempre como una suerte de luna de miel. Pero en este caso sería la popularidad más alta lograda en Uruguay por un presidente en tan poco tiempo. Muy bien, estamos aquí cerrando el primer bloque de Sudaca Itinerante en Foetra, Sindicato Buenos Aires, dentro de poquito vamos a estar hablando con ellos, le recordamos a los oyentes el teléfono y nos vamos ya, ya corriendo a los compromisos institucionales de cada radio. Para dejar mensajes, 15, 67, 44, 33, 34. Muy bien, nos vamos, compromisos institucionales de las radios y vuelve este Sudaca y Tirenante 2010. Moreno FM 90.1 Estación de Radio El primero de mayo venía a celebrar con la Bordeaux el Día de los Trabajadores, para que no nos roben la alegría de luchar y construir, porque otro mundo es posible y está en este. esta tierra incendiada, no cantar. El primero de mayo, desde las 21 horas, músicos invitados y mucha diversión. En El Sainete, Jolie 2736, a una cuadra de la Catedral de Moreno. El, El bien, mundo está lleno de poesía una aún no escrita, de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservada por teléfono al 466-6559. Un Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. A ¡No volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Para pedir un tema.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 Y historia que escribe las días yo me la paso por la pelota abar las de pelotas y pasan balazo todos los días y la violencia se fría entra por Continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy, primero de mayo, Día del Trabajador, se festeja en muchos lugares del mundo. Es un acto, una marcha de combativo y de resistencia también en muchas partes del mundo. Y en un rato vamos a, a contarles cómo se festeja o cómo se recuerda el Día del Trabajador en América Latina. Pero nosotros vamos a hablar con la gente que nos recibió aquí en el hermoso auditorio que tiene Foetra Buenos Aires, próximo... A, a estrenar dentro de poquito y, y estamos acá con algunos integrantes de lo que es la comisión administrativa del sindicato. Es así, señor Galeano, es así, es así. Estamos acá con dos eh, compañeros que son vocales del sindicato Fuetra, Sindicato de Buenos Aires, estamos con. Este, Vito Dileo y también con Leandro Vega. ¿Qué tal, Vito? Eh, muchas gracias por recibirnos en la Casa de los Trabajadores. No, mucho gusto de que estén con, con nosotros hoy en nuestra casa, que estamos próximos a, a estrenar. Así que una alegría y un saludo a, a todos los trabajadores este, en, en nuestro día. ¿no? Muy bien, ahí... este. Leandro Vega, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Un rato, este, el gráfico haciendo postales urbanas, ¿verdad? Exactamente, bienvenidos. Eh, las puertas abiertas siempre para ustedes, compañeros de Sudaca, y feliz día también para ustedes, ¿no? Para todos los compañeros eh, que están, digamos, en el ámbito nacional, digamos, en Argentina y en Latinoamérica. Eh, bueno, esto efectivamente, ojalá que se pueda inaugurar este auditorio lo antes posible, lo queremos inaugurar como un espacio Inca también, que tengamos la posibilidad, todos los trabajadores, de, de poder eh, ver cine nacional y latinoamericano, cine documental, cine de ficción, eh, y esta es, la, esta es la idea, en principio, que tenemos desde aquí, desde Fuetra, Sindicato de Buenos Aires. Bueno, Bienvenidos. Porque, porque le contamos a los oyentes, muchas gracias, este, que estamos en un anfiteatro impresionante, una cosa que, que no se puede creer, hay una pantalla, en el fondo estamos como en el escenario, nosotros este, hay capacidad para, no sé, de personas, butacas... impresionante que esto sea de los trabajadores, ¿no? Como que siempre la asocia con lugares privados, etcétera, y esto es de los trabajadores telefónicos de acá, de, del sindicato Foetra Buenos Aires. Así es, y por ahí para arrancar, como hacemos con casi todas las organizaciones que, que visitamos, todos los lugares por donde va Sudaca, estaría bueno que nos cuenten un poquito ahí, cortito y al pie, ¿qué es Foetra Buenos Aires? ¿No? Digo, ¿qué es... no solo este lugar físico, sino también qué es el sindicato Fuetra-Buenos Aires. Bueno, yo se lo dejo, obviamente, para, para la, la, la respuesta fundamental, la que, que es una piedra fundamental aquí en Fuetra-Sindicato-Buenos Aires, a Vito Dileo, que es militante de muchos años, militante telefónico, así que, bueno, Vito, contanos un poco. Bueno. Bueno, el Foetra, en principio, históricamente, es el sindicato que agrupa a los a los trabajadores eh, telefónicos a los trabajadores de, de las empresas de, que prestan el servicio básico telefónico nació en la década del, del 30 del siglo del siglo pasado y bueno, fuimos atravesando las distintas etapas en los cambios de, de propiedad de, de la empresa con hitos históricos con para nuestro gremio y para el país que significó la, la nacionalización de, de la empresa la creación de teléfono del Estado en 1948 y bueno, y luego todas las distintas etapas este, este, traumáticas de lucha que atravesamos en, sobre todo en todo lo que fue la década del 90, ustedes saben que se inauguró con, en primer lugar con la privatización de y eso representó desafíos muy grandes eh, de lucha y eh, posteriormente de ir encontrando los caminos para defender los puestos de trabajo, muy amenazado en todo ese periodo, y distintas modalidades de precarización del, del trabajo, de búsqueda de membramiento de nuestro gremio a través de todos estos mecanismos fraudulentos de, de tercerización de trabajo, empresas contratistas que ya había comenzado durante... la dictadura. Y bueno, y, y en la última etapa que estamos viviendo ahora, yo los estaba recién observando como resolvían problemas de comunicación, este, dado que todavía en nuestras instalaciones, aunque parezca contradictorio, estamos todavía este como estamos en etapa de construcción y demás, resolviendo esos problemas, pero al mismo tiempo viendo como con nuevas tecnologías se resuelve la situación y eso es quizás el gran desafío que estamos enfrentando en, en esta etapa. Realmente estamos pasando un momento histórico que ustedes en su actividad lo deben lo deben ver lo deben vivir como este, el tema de la de la internet este, este, realmente representa un, un vuelco en lo que significó los servicios de una nueva etapa los servicios de telecomunicaciones Eh, lógicamente lo que significó la telefonía y ahora en esta etapa la la, la internet bueno no quiero extenderme mucho pero este, estamos ahora pasando un momento de gran transformación que si tenemos tiempo lo puedo, puedo ir contando cómo lo estamos intentando enfrentar este, eh, esta etapa no Ahí está, ha visto nosotros eh, eh, le cuento una cosa yo Uno de los motivos por los cuales nos llamó la atención venir a Foetra es que es uno de los pocos sindicatos donde están conviviendo las dos centrales sindicales, o por lo menos representantes de las dos centrales sindicales, No está la gente de la Central de Trabajadores Argentinos y también está gente de la CGT. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención, y eso era uno de los motivos por los que dijimos, el primero de mayo vamos a Fuetra, vamos a este lugar donde por lo menos que nos cuenten de qué forma esas dos centrales sindicales o la gente de esas dos centrales sindicales están conviviendo en un mismo sindicato ¿por qué nos contás un poco cómo es esa experiencia? bueno, realmente es una experiencia que nosotros dirá, eh, reivindicamos este, ¿Sí? porque hace a la, al, al pluralismo hace a la característica se puede decir también de alguna manera histórica de del de, de, de, de sindicato, por lo menos toda la etapa que a mí me tocó vivir, yo trabajo, ingresé Grecia Antel en el, en el año 69, atravesamos distintas etapas, como ustedes se pueden imaginar, este, políticas y de, y de movimiento obrero, y nuestro gremio con distintos altibajos, que de alguna manera también tuvieron que ver con lo que ocurría a nivel político, sobre todo en, en, en, en, en la etapa de la década del 90, pero siempre reivindicamos esa... esa democracia, esa pluralidad ese encuentro con distintas culturas y formas de de, de de encarar y de tomar la, la historia nuestra y internacional en el caso de también del movimiento sindical y la tratamos de, de sintetizar y lógicamente este, basado también en, en la calidad de algunos compañeros que, que representan las distintas expresiones para encontrar la forma de trabajar en conjunto ...siempre poniendo el interés de, de los compañeros en, en primer lugar... ...y del movimiento obrero en, en, en general... ...así que es una experiencia que nosotros reivindicamos... La, ...la sentimos como un enriquecimiento y una fortaleza... ...y bueno, y esperamos que también sirva al conjunto del movimiento obrero... ...porque más allá de la distinta forma de, de, de, de encarar y de representar... ...y de, de interpretar los modelos de organización sindical... ...siempre hay valores... que van a estar por encima de, de todas esas formas, que es el valor de la unidad de, de, de los trabajadores. A nadie se le escapa que es muy diferente enfrentar la lucha por las reivindicaciones, por los intereses, enfrentar los divididos que enfrentar los unidos. Siempre las posibilidades van a ser eh, otras. ¿no? Muy bien, ahí están escuchando los oyentes de Sudaca. y Tires Grande estamos saliendo en vivo en radio gráfica en Fm Moreno y en Fm La Posta y retransmitido en otras radios en la ciudad de Buenos Aires con Urbano. estaba hablando Vito Dileo que es vocal de Fuegra, Sindicato de Buenos Aires también estábamos con Leandro Vega vamos a escuchar un poco de música Molina y después le seguimos preguntando tenemos para preguntarle yo le quiero preguntar este esto que decía y que anticipaba un poco cuál es el desafío que se viene no por las telecomunicaciones el tema de internet cómo eso va a cambiar el trabajo o no de la gente que viene siendo del sindicato de telefónicos. Yo por lo menos tengo muchas preguntas. Así es, nosotros vamos a escuchar los obreros de morón de Jorge Marcial, un tema histórico y un gran artista popular que habla de los trabajadores de nuestro país y en especial del conurbano. ligada al culón timbal. Nosotros después de algunos inconvenientes técnicos, Baja para hoja de la vida, estamos en fuetra con los telefónicos y no hay línea de teléfono, el teléfono celular a veces se nos corta el internet móvil. Bueno, nada. Tenía no, que pasar. Tenemos problemas en el escenario, ¿no? Es como que no hay señal para el celular, no tenemos teléfono, se Eso nos corta. Este, la internet, pero no importa nos están tratando 20 puntos hay una, una picada impresionante a la mesa hay gente que no puede hablar por eso eh, es lo que iba a decir no podemos tener una buena comunicación telefónica por momentos, pero se trajeron una picada que la verdad, el que nos esté escuchando nos va a querer matar especular nos están tratando aquí en Fueguito del Sindicato de Buenos Aires tenemos una entrevista telefónica, señor Correa ¿es así? así es, estamos comunicados con Claudio Marín Claudio Marín, es secretario adjunto de FUETA Sindicato de Buenos Aires. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Ahí están con la pica, Yo estoy tengo unos porrones a azar junto con la carne. Así que no tengo nada que envidiarles. Ahí está, muy bien. Eh, Claudio, bueno, un poco la reflexión es en este primero de mayo. ¿Qué, qué, es, eh, ¿Qué es el primero de mayo en Argentina y para los telefónicos en particular? Mira, justamente cuando se habla del día de. en algún momento se hablaba del día del, del trabajo, y en realidad es el día del trabajador, ¿no? Y hay una distancia importante. Para los telefónicos particularmente es poner, poder poner en blanco sobre negro lo que es la recuperación de las conquistas del convenio colectivo de trabajo, lo que es este continuar. tratando de que el resto de los trabajadores, no solamente nuestros representados, sino los trabajadores que están en las telecomunicaciones puedan pasar a tener una mejor condición de trabajo, una mejor condición de vida. Vos sabés que los oyentes seguramente saben que la mayoría de la actividad de telecomunicaciones está por fuera de la representación de Poetra, en convenios que son inespecíficos y en gremios que no tienen presencia con delegados, con comisiones internas, etc. Entonces ahí hoy, hoy este, en este primero de mayo, hay que acordarse de aquellos compañeros que no tienen este, una condición de trabajo este, como la nuestra, porque están en condiciones muy inferiores. Y bueno, por ellos hay que redoblar la lucha y los esfuerzos para que podamos representarnos y para que puedan tener una mejor condición de vida. ¿no? Así es, Claudio, eh, una cuestión que tiene que ver con... Existe el Sindicato Buenos Aires, y además hace poco tiempo también se creó la FATEL, ¿no? ¿Qué es esto de, de la FATEL? La FATEL es la federación. Nosotros, cuando nos fuimos de la federación, este, nos fuimos entendiendo que era una federación que no respondía a los intereses de los trabajadores. Creamos la FATEL... que es una federación que abarca a seis sindicatos y tiene personería nacional, de carácter nacional. La idea, justamente, es poder pelear mejor este, esas condiciones de las que estamos hablando, o sea, sumar mayor cantidad de trabajadores, mayor cantidad de organizaciones. Y, y además, estamos intentando sumar a aquellas organizaciones. Y bien, no tenemos una coincidencia ideológica este, de fondo, sí si podemos intentar una, una unidad de acción Para pelear mejor, eh, por ejemplo, estas papitarias que se vienen ahora, ¿no? Ahí está, Claudio. Eh, y para cerrar un poco esta comunicación, eh, te quería preguntar, o, o para que vos puedas brindar, un mensaje a los trabajadores en blanco y a los trabajadores en negro que tiene la República Argentina. bueno es que no es que no hay que no hay que parar este no hay que perder un solo momento de organizarse y de luchar por las reivindicaciones a veces la cosa parece muy lejana a veces la cosa parece muy difícil pero en definitiva esto de pelear por tener una mejor condición de vida es inherente a nuestra condición de ocupantes o sea a veces algunos compañeros piensan que esta es la que una es la batalla final hay batallas finales acá es una batalla constante este a veces gris a veces sorda Que, si se quiere mediocre pero bueno es la manera de poder arrancar aquellos que por sensibilidad no entiende que los trabajadores tenemos hecho vivir poder arrancar las conquistas posibles en eh, Claudio te agradecemos mucho la comunicación con Sudaca bueno Claudio te ahí está mucho ahí está ahí. sí está ahí nos estamos despidiendo Claudio muchas gracias por participar de Sudaca itinerante vía telefónica muchas gracias por darme la oportunidad de decir gracias ahí está, pasó el secretario adjunto de... acá donde estamos no, en el en ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y, y nosotros volvemos al, al piso con los amigos que están acá haciendo el programa, no, con los amigos que nos trajeron la picadita, las coca todo ahí eh, un poco para preguntarles y dejándoles ya como la pregunta hecha para el próximo bloque que estaremos compartiendo con ellos, de cómo está... Hoy el trabajo sindical, en términos del día a día, ¿no? Digo, ¿cómo es hoy estar en un sindicato todos los días con compañeros de trabajo que eh, por ahí no tienen las mejores condiciones laborales y que uno trata ahí de, de sumarlos, de que estén, de que participen, desde diferentes lugares, pero digo, ¿cómo es ese, ese trabajo? Bueno, el trabajo es cotidiano, ¿no? El, tra el trabajo es eh, eh, demostrarles, porque de hecho, eh, si es habito, este es un. un gremio pluralista, democrático, con las puertas abiertas al trabajador, a los compañeros trabajadores, con lo cual eh, eh, esto es lo que se plantea a diario, la interacción, que el compañero se sienta contenido, que se sienta sienta que, que tiene eh, respuestas ante posibles reclamos, y, eh, y esto tiene que demostrarse en lo cotidiano también. Nosotros nos juntamos habitualmente eh, a, a resolver... Eh, a través de las cuestiones zonales que se presentan y a dialogar con los compañeros coordinadores, con los delegados y demás, a ver cuál es la problemática de cada una de las zonas e intentar buscarle una, buena, una respuesta, una solución inmediata a todos los problemas que, que, que se plantean. ¿no? Muy bien, eh, estamos terminando ya nuestra primera hora, no. sí, nuestra primera, espera, el Día Internacional de los Trabajadores, Sudaca, 2010, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 1567-33-34, ¿verdad o no? Le dije mal. A ver, Molina, dígame. 1567-44-33-34. 1567-44-33-34. Si quieren, como muchos lo están haciendo en este momento, pueden escuchar Ciudad itinerante que estamos saliendo en el www.radiosudaca.com. .com.ar y van a encontrar este programa en vivo como en este momento de 11 a 1 y si no lo van a tener para bajárselo y llevarlo ahí en su pendrive y ir escuchándolo mientras viajan en subte bueno, colectivo Así es, nosotros vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito continuamos con este suaca itinerante hoy aquí desde Foetra Los Aires Moreno FM 90.1 Estación de Radio Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar, de llorar. Windows no puede rear la memoria XR01H6 ¿Qué? ¡No!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 Sonidos Oeste Sonido e iluminación profesional Venta, alquiler, service e instalaciones Sonido en vivo Pantalla gigante Sonidos Sonidos Oeste Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237 462 9020. www.sonidosoeste.com Sonidos Oeste. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con La Verdad. transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario. Médico-fisiatra, kinesiólogo, fonaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes. Neurorehabilitación, neurolingüística, cataping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia boba, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud, atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camili, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim 1 ciudadcomar Señores de.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 Continuamos aquí, Sudaca, itinerante del día de hoy. Estamos en Foetra, Sindicato, Buenos Aires. Y nos olvidamos de decir, señor Correa, ¿quiénes nos ayudan a poder realizar este programa semana tras semana? Así es, nos ayudan la Biblioteca Nacional, CETERA, la Confederación de Trabajadores de eh, la Educación de la República Argentina y ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Así eh, es, ahí nos dan un palito para... ...que todos este, los equipos, todas estas cosas que llevamos semana tras semana ahí... podamos por lo menos, ir haciendo más o menos bien... ...más allá de algunas inclemencias que tienen que ver con las comunicaciones... ...pero bueno, está saliendo, oh, va queriendo. Cada vez, cada vez mejor, ahí Paula Sotelo, nuestra operadora técnica en radio gráfica ...la está diciendo, salga bien en FM Moreno y en FM La Posta también... ...y esperemos que el programa de grabado, que se retransmite en ocho radios más... ...también salga perfecto este Día Internacional de los Trabajadores... y las trabajadoras que nos encuentran en Irigoyen 3171 en el anfiteatro del Foel el de Buenos Aires, que hace un ratito estábamos hablando con Leandro Vega y con Vito Dileo, que son vocales de acá, de este sindicato. Pero tenemos que volver al subaca tradicional, ¿o no, Molina? Tenemos un par de audios, muchos, este, capaz que no entran todos, pero podemos arrancar por el principio. ¿Qué le parece si arrancamos con algún amigo que viene de la Casa de Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires? Sí, podemos arrancar, yo decir que siempre lo mejor es arrancar por el principio, pero bueno. Eh, vamos a escuchar a Rubén Drí, nuestro columnista, docente de la Universidad, que le, le preguntamos, le pedimos fundamentalmente una columna sobre un hecho importante que está sucediendo en Argentina y que tiene que ver con que en la semana que, que terminó la Corte Suprema derogó el indulto al señor Martínez de Oso. el señor Martínez de Hoz este ministro de economía de la dictadura pertenece, si sé qué a esa parte de la sociedad entre comillas civil que bancó la dictadura apoyó, la llevó adelante incluso les insistió a los militares para hacer el golpe y para que lleven sus planes económicos y que después poquito a poco se fueron corriendo un costado y no les voy a decir que lo dejaron solo, pero a muchos, a muchos se hicieron lo, los giletes Y si quiere partir de Dios es el prototipo más importante de cientos de personas como él que participaron y avalaron eh, la dictadura militar y sus políticas económicas. Le preguntamos a Rubén Gris, una columna sobre este tema. ¿Qué significa en este momento la Argentina que se le haya quitado el indulto y que seguramente se lo detenga en los próximos días a Martínez de Dios. una etapa eh, política eh, sumamente interesante pasó la etapa que podíamos denominar nosotros de la derrota me estoy refiriendo al conflicto que se suscitó con las operaciones agrarias cuando el gobierno pretendió aplicar eh, las retenciones lo que se conoce con la 125 y se suscitó un levantamiento de las corporaciones agrarias que arrastró a parte de la población sobre todo de la clase media fundamentalmente de la clase media alta y terminó con la derrota del gobierno que significó a su vez la derrota de un movimiento popular que no estaba bien organizado y movilizado a partir de ahí comenzó una reconstrucción del movimiento popular que a su vez eh, tiene repercusiones importantes en lo que es la lucha contra los genocidas y contra todos los culpables del genocidio que se dio durante la época de la dictadura militar hasta ahora se había logrado el juicio de los militares sobre todo de los principales militares culpables del genocidio pero como sabemos El, la dictadura militar eh, tenía como motor fundamental el proyecto político-económico de la construcción de un país eh, hegemonizado por la ideología neoliberal que significa el poner al, al mercado como el sujeto fundamental. Eh, y también des desindustrializar al país y volverlo nuevamente un país eh, agroexportador eh, quien estaba al frente de ese proyecto era eh, Martínez Martín de O'Viva todavía de hecho eh, no solamente es culpable de llevar adelante ese proyecto económico sino también de hacerlo con la necesidad de de hacer desaparecer personas en el... él es también culpable hasta ahora no se había eh, de hecho no se lo podía llevar ante los tribunales porque estaba el indulto eh, que había proclamado que había promulgado eh, el entonces presidente Menem. Ahora eh, la, la Suprema Corte de Justicia ha, ha aclarado que ese indulto era inconstitucional porque los crímenes de lesa humanidad no no prescriben y por lo tanto Martínez de o podrá ser llevado nuevamente ante los tribunales y sin duda que va a ser condenado sin duda que va a ser condenado condenado de por vida. Esto hay que mirarlo ...no simplemente como... ...la justicia que se hace con un personaje como es eh, Martínez de Oz, ...sino que hay que, hay que mirarlo desde un punto de vista estratégico... ...es decir, nosotros recuperamos... ...nuestra memoria histórica... ...la memoria histórica que la necesitamos absolutamente para recuperar... ...un proyecto estratégico de país... ...ese proyecto estratégico de país que no puede consentir nunca... Eh, ...no puede consentir que nuevamente... vuelva a cometer eh, un genocidio como el que se hizo para implementar un proyecto eh, que significó la destrucción, eh, la destrucción popular por eso que eh, esta es una nueva etapa en la cual el avance del movimiento popular en este momento lo hemos visto en las últimas manifestaciones en las últimas movilizaciones en que se han unido los sectores populares con los sectores de, con sectores de clase media reconstituyéndose nuevamente el movimiento popular esto dan nuevas fuerzas para que se vayan implementando medidas que terminen saneando el arco político de manera de poder avanzar en reformas profundas lo que se comenzó en el 2003 la primera presidencia de Kirchner se debe continuar ahora con una profundizando tomando medidas más profundas que va a ser posible solamente en la medida en que profundicemos la movilización y la organización del movimiento popular somos sudaca Continuamos aquí en este ciudad que tienen antes, pasó ahí Rubén Driz reali eh, realizando un análisis sobre qué significó ¿sí? esta derogación del indulto Martínez de Oz y seguramente, seguramente va, va a caer preso en estos días, lo van a detener porque ya le prohibieron la salida del país. Es impresionante poder recuperar parte de nuestra historia y poder también... Este, Terminar de hacer el círculo de la condena social Porque me parece que más allá de cuánto tiempo Puede estar Martínez de Os preso Es importante que la sociedad Termine de este, aceptar O terminemos todos de comprender Que esos socios económicos Que estuvo la dictadura Fueron los que impusieron el plan económico ¿no? Después seguramente hablaremos con Los compañeros de vuelta de Foetra Y nos contarán un poco cómo fue la resistencia de los 90 y implicó las privatizaciones Pero aquello que empezó con Martínez de Os Y con la necesidad de abrir y de sacarse de encima las cosas del Estado, lo terminaron de implementar en los 90, y un poco es eso, ¿no? Es como esa condena social a un modelo económico de exclusión. Tenemos un poco de música, ¿me parece? ¿O ya quer querías decir algo más? No, no, Mira. no, tenemos un poco de música elegida por nuestro amigo aquí, el operador técnico, el señor Leandro Pafuti, que quiere escuchar Divididos y quiere escuchar Paisano de <coughs> Pasaba la música de video, yo elegí aquí por Leandro, para Paz nuestro operador, técnico, nuestro asistente en la página web, ahí con un manota, están todas. Exactamente, está jugando en todas las canchas, www.radiosubaca.com.ar, es el lugar donde pueden encontrar los columnistas, las fotos de los lugares, algunos videitos, estamos tratando de innovar de a poco y obviamente se pueden bajar todo el programa y lo pueden escuchar en vivo, como lo están haciendo en este momento mucha gente amiga. Y si no, a destiempo, que eso está bueno en intermedio. Ya, estamos saliendo en vivo en este momento por Radio Gráfica, por FM Moreno y por La Posta, pero después también salimos retransmitidos por otras radios y también el programa este, no pierde vigencia y se puede escuchar durante la semana. Exactamente. Así es. Nosotros tenemos un compañero también acá de, de la mesa, que es eh, Víctor Andrés Correa. que se tiró en un rincón porque le dieron una picada, la está pasando espectacular. Le contamos a los oyentes, digo, sobre todo para los que lo van a escuchar grabado este programa, ya estamos casi por las 12 y 20 del mediodía de este primero de mayo, y el señor Correa ya está ahí, pipón, pipón, dice que siga muchachos, le está diciendo ahí. No le importa nada, está tirado así, dice que no, me levanté de la mañana, quería el trabajar no sé qué, Este, bueno, Correa, nos falta un par de audios, si querés podés colaborar en el programa. Siga, sí. siga, va bien, ¿eh? va bien, bien. Bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos a una de nuestros, una, otra de nuestras columnas habituales, eh, estamos hablando de Graciela Galeo, que es, eh, bueno, te la presentás vos, Molina. Exactamente, ¿no? coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que hablábamos hace un ratito, ¿se acuerda de Martín Nevos? Bien. Eh, Hay otros este, militares que están siendo enjuiciados en muchos lugares del país. Hace muy poquitos días, el señor Reynaldo Viñones, que fue el último presidente, presidente, digamos, habrá comillas, ¿no? Presidente de la dictadura militar, que se mostró, o se quiso mostrar en algo así como un presidente más civil, un tipo que era el que hacía la transición democrática, el que vino después de la guerra de Malvinas, también... fue condenado. Y le pedimos a Graciela Aleo, que ella estuvo en gran parte del juicio y estuvo el día de la sentencia, que nos diga qué significaba de la condena a Reinaldo Viñones, que es otro de los presidentes que tuvo la dictadura condenado. El segundo, el único presidente junto con Miguel Avivo. ...y que nos parecía un gesto realmente importante para la vida política del país. Así que vamos a escuchar a la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos... ...de la Universidad de Buenos Aires, Graciela D'Aleo. En cuanto a la sentencia que el Tribunal de San Martín dictó el martes pasado... Eh, ...contra varios genocidas de la dictadura... ...además de la significación que tiene que es un juicio que se haya desarrollado... ...y que haya arribado a sentencia... ...además... en una duración razonable el juicio oral, no toda la instrucción pero el juicio oral, este juicio se inició a fines del año pasado y ahora ya tenemos sentencia, además de ese valor intrínseco que tiene en sí creo que habría que anotar dos o tres cuestiones la primera, que uno de los acusados, no el único pero uno de los acusados es Reinaldo Benito Viñone Reinaldo Benito Viñone, no nos olvidemos Fue el último dictador del, del proceso genocida que sufrió nuestro pueblo. Él asumió la usurpación del poder del Estado por decisión de algunos de sus pares, en un fallo, y lo recordemos, en la época de la posguerra de Malvinas. y Fue el represor que él se quiere mostrar a sí mismo como el demócrata, que como colecciones, pero realidad fue el, el represor, el genocida, al que sus camaradas de armas y sus socios civiles le encomendaron la tarea de... la transición, si así lo podemos llamar, y creo que uno de los ejes centrales de ese cambio, de esa finalización de la dictadura y la convocatoria a elecciones, de 1900, que, que se desarrollaron en, en octubre de 1983, tuvo como uno de los puntos importantes garantizarle la impunidad a gran cantidad de genocidas, pero entre otras, precisamente a sí mismo. Digamos, cuando finalmente el presidente Alfonsín dispone la penal de algunos de los miembros de los que ocuparon altos cargos durante la dictadura, fueron tres miembros de, tres de las tres primeras juntas, pero la última junta dictatorial y el propio Viñones quedaron exclu excluidos Entonces, esto le permitió a Viñones permanecer impune y no haber conocido prácticamente nunca la cárcel, salvo algunas esporádicas situaciones durante la instrucción de las causas, hasta este fallo del, del 20 de abril Esa es una de las cuestiones, recordemos que no solamente Viñone es el personaje que comandó este periodo, digamos el, período del, el último periodo dictatorial y generó varias de las claves para garantizar la impunidad, y varias de esas claves, son yo nombraría por lo menos tres, pero hay muchas más. Uno, bajo su imperio, se dictó el documento final en abril de 1983, que declara, decretaba la muerte... global, genérica e innominada de los desaparecidos, porque decía que todos los que no habían aparecido hasta esa fecha estaban muertos, y además planteaba que el enjuiciamiento de lo sucedido correspondía a la historia. No conformes con esto, porque los represores se la veían venir, digamos, por lo que existía socialmente de reclamo de juicio y castigo, en el mes de septiembre de ese mismo año, viñones eh, y su, sus cómplices dictaron la ley de autoamnistía que planteaba la extinción de la acción penal para ambos bandos, digamos, acá ya entrando de lleno en la teoría de los dos demonios, que durante tantos años fue la versión oficial, no solo fundamentalmente de los primeros gobiernos constitucionales. En aquel ya ley de, de amnistía se decía las fuerzas armadas han luchado por la dignidad del hombre, sin embargo la forma cruel y altera con que la subversión terrorista planteó la batalla pudo llevar a que en el curso de la lucha se produjeran hechos incompatibles con aquel propósito. O sea, acá tenemos dos claves, la teoría de los dos demonios y la doctrina de los excesos. ...y el otro datito que quisiera agregar con respecto a este genocida... ...es que él es el que ordena la destrucción de todos los archivos... ...de toda la documentación que prolija y burocráticamente... ...los genocidas acumularon a lo largo del proceso represivo... Eh, ...orden que afortunadamente no fue cumplida por todos... ...y por eso disponemos hoy de alguna documentación, no de todas... ...otro elemento para pensarlo a Viñone es recordar... ...que él ha sido ahora, enjuiciado no por su condición de último dictador... ...sino por haber cumplido funciones como director del Colegio Militar durante el año 76... ...como jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares durante el año 1977. Digamos, recordemos que el Comando de Institutos Militares tenía bajo su esfera el Colegio Militar de la Nación... ...también recordemos que numerosos conscriptos, digamos, de cuya eh, seguridad y vida debía hacerse cargo de viñones... ...por el cargo que ocupaba, desaparecieron en ese periodo y que también... Es el que comandó uno de los operativos que en los últimos días de marzo de 1976 se desarrollaron en el hospital Posadas de Aedos y que culminaron con la detención de numeroso personal de ese hospital Posadas que después cuenta entre su personal con una gran cantidad de desaparecidos. Carta de San Martín Artigas, 13 de marzo de 1819. Creo que debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros crueles enemigos, los españoles, quedándonos tiempo para transar nuestras desavenencias como nos acomode, sin que haga un tercero en discordia. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo, trancemos todo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. Somos Sudaca. Por unos tragos de caña el pobre compadre Juan. pobre. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy acá desde el auditorio de Foetra. ¿sí? Está muy impresionante, impresionante. Eh, ya van a ver las fotos seguramente ahí en la página. 800 y pico personas. Entran acá, se va a inaugurar dentro de poco, realmente muy pero muy, muy lindo, muy bueno, y estaría bueno que sea un espacio vista. La verdad que sí, por, por los trabajadores telefónicos y por toda la gente que está que se puede juntar acá, me parece que es impresionante que esto que decía yo al comienzo del programa, que los trabajadores tengan este lugar, que sea de ellos, digo, me parece que. que eso marca siempre un punto más que importante. Nos quedan algunos minutos y Molina quería hacer como un recuento de qué pasaba en el primero de mayo en Latinoamérica, ¿verdad? Exactamente. Un poco para ver cómo cambiaron los tiempos y cómo a veces uno si trata de ver las cosas por momentos históricos y en un línea histórico, digo, tratar también de disfrutar un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Digo, vamos a hacer un recuento, digo, yo les voy nombrando países y estoy diciendo... Si ahí el movimiento obrero eh, protesta o lo recuerda o lo festeja. A ver, ¿qué le parece? En el Ecuador, ¿a usted le parece que el movimiento sindical protesta este primero de mayo? ¿Lo recuerda lo festeja? Para mí protesta. En Ecuador. ¿Usted protesta? Sí. Mirá, para mí lo recuerda. Para mí lo recuerda, no sé. También. ¿En Colombia? En Colombia protesta. Para mí sí, claramente digo, los trabajadores en Colombia protestan. En Colombia protestan. y en Paraguay y en Paraguay lo recuerdan, lo recuerdan para mí. ¿Por qué? Lo, lo, hay puedo decir que, que protestan. Yo digo que protestan. Hay un sector ahí que, que protesta. Y en Perú. Ah, pa, qué difícil, qué difícil. Y en Perú y en Perú, ¿Y en Perú? ¿Y en Perú? ¿Y en Perú también, en Perú también protesto, protesto? Protesto. Bien, en Cuba. Y en Cuba lo festejan, claramente, ¿no? Digo, yo tuve el honor de estar el año pasado para este día en Cuba y nada, 600.000 personas, no sé, indescriptible lo que se vive el primero de mayo en Cuba, así que sí, se festeja, claramente. ¿Y en Venezuela? Y en Venezuela se debe estar festejando, me parece que, que no, no creo que haya... Los que protestan en contra de Chávez son más este, la línea universitaria, clase media alta, yo qué sé. ¿En Bolivia? En Bolivia... Y ahora los mineros están siendo bastante amigos, de Evo, Por lo cual, ¿no? Están sí, ahí no, como no, es acompañados. El por lo menos. La a... cop, digo, no, la COP, la... La, la, la entonces, COP, la central de la Bolivia. Exactamente. Bien, en Chile... Bah, ¿en Chile... ¿En no, Chile? protesta, protesta. En Chile hay una protesta. ¿En Uruguay? En Uruguay hay un acto. ¿Hay un acto? Ah, casi, ver, ver, ver, se fusa. casi eh, se fusa. no vamos a hacer un festejo, pero... Hay un acto que tiene una parte de festejo, una parte de, de cierto reclamo, ¿no? Exactamente. Pero vamos a decirle a los oyentes que en Uruguay pasa algo interesante. Como pasa en otros países de América Latina, el presidente de, del Uruguay eh, está presente el primero de mayo en el acto de la Central de Trabajadores. Hoy Pepe Mujica va a estar ahí, como estuvo varias veces Tabaré Vázquez. En Brasil y en Brasil es más de festejo o de recuerdo. ...más de festejo y de... de bueno. ...y en la Argentina... ...también este... ...el movimiento sindical... ...la CTA protesta por el tema de... ...la personería, pero en general... ...no es un alto de protesta como se hacía... ...hace muchos años atrás... ...con lo cual... ...nada, es interesante ver que más de la mitad de los países de Sudamérica... ...este, el primero de mayo ya no es un día de protesta... sino es un día en el que se recuerda a los trabajadores... ...a los que murieron por la represión... ...y se pelea por los derechos... ...pero... da una pauta de cómo viene el cambio en nuestro continente. Haciendo este ping-pong de América Latina el 1 de mayo, ya nos pasamos casi un minuto de los compromisos institucionales de cada una de las radios. Así que nos vamos a los compromisos. Y en un ratito nomás continuamos aquí con este show que desde Foetra Sindicato, Buenos Aires. Moreno.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 El, El mundo está lleno de poesía aún no escrita De Pe pétalos y quiñas A partir del sábado 17 de abril De 15 a 17 horas Somos, Somos turistas, turistas en nuestra propia ciudad Revista Sudestada Cultura, política y actualidad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 Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué dices que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores caros? Eso no está bueno. Y... Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. mediocres, ni en contra, ni a favor no tengo mucho, ni tengo poco. medio -medi mediocres, lunes de 19 a 20 horas por tu estación de información en el ángulo de la vida he decidido ser la bisectriz Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste.com.ar Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Para pedir un tema.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 Itinerante del día de hoy, ya estamos entrando en la última media hora de programa, señor Galeano Fernández Exactamente, exactamente, y continuamos aquí en Irigoyen, 3.171, aquí en la zona del Almagro En la ciudad de Buenos Aires, estamos en Fuegra, Sindicato Buenos Aires Con dos vocales de la comisión directiva de este sindicato Con Vito Dileo y con Leandro Vega Y además hay gente amiga ahí que está a la vuelta Que seguramente si tenemos un ratito le daremos Este, un poco de micrófono para que cuenten qué estuvieron haciendo hoy en el Día de los Trabajadores Así es, y nosotros En esta última parte queríamos ahí Le preguntábamos un poco a ustedes Cómo es el trabajo con los trabajadores Cómo es el trabajo político Cómo es, se pelea para que la gente Participe de, del sindicato Sería bueno quizás este, Irnos un poquitito en el tiempo Hace 20 años atrás Porque eh, este sindicato Fue uno de los que sufrió las privatizaciones En la Argentina Eh, el, el, los telefónicos son los que sufrieron este, como tantos otros sectores de la sociedad el momento de las privatizaciones la reducción del personal estaría bueno que cuenten cómo fue resistir no solo las privatizaciones sino lo que implicó para, para el sindicato y para los trabajadores telefónicos esa situación bueno, cuando, para lo que vivieron eso, esos tiempos seguramente recuerdan de que Nuestro sindicato fue quizá uno de los que realizó la mayor eh, resistencia en, en, en todos los procesos de privatización, dado también el hecho de que Entel fue, eh, junto con Ariolíneas, pero en particular Entel, de las primeras empresas donde focalizaron el proyecto, este proyecto de destrucción de, de, del Estado y de privatización. Y bueno, dimos una pelea. ...en un contexto muy difícil... Eh, ...donde se había... ...construido una... ...todo un ambiente de de, de, de, de... ...de... ...en, en contra, digamos... ...o a favor de, de, de, de ese proceso... ...digamos, con algunas defecciones también... ...en ese momento... ...del punto de vista sindical y político... En, ...en cuanto a la defensa de la empresa... ...y sobre una empresa que también... ...no tenemos, no tenemos mucho tiempo quizás para profundizar... ...pero que venía destruida por muchos años... de malas gestiones, de gestiones realmente podemos decir que la conducía el enemigo la, a la Entel, la digamos, y fue todo un proceso que fue ayudando a crear condiciones como para la gente creyera que ahí estaba la la solución, ¿no? Y realmente los principales, este, otro, otro día si quieren, podemos llegar a profundizar. Pero en lo que hace a, la, a los trabajadores, vamos, ya que estamos en, en nuestro día. Eh, realmente eh, si bien no pudimos parar la privatización sí podemos decir que llegamos prácticamente enteros al, al al traspaso cosa que no ocurrió en otros en otros gremios que no que no resistieron donde la reducción de personal la financió do, de hecho el propio Estado ¿no? digamos lo, los famosos retiros y demás eso pasó en IPF y en carabiales. otras empresas donde se, nosotros por lo menos llegamos este enteros incluso el día del traspaso teníamos unos cuantos trabajadores en condición de contratados que no los querían traspasar y logramos que, lo, que los incorporaran, ¿no? O sea, en ese aspecto... Pero bueno, eh, sufrimos, sí, de entrada, un proceso de, de, de tremendo, todos los primeros años, de, el proceso de reducción de, de, de trabajadores, y profundización en extremo, lo que había iniciado la dictadura, recién escuchaba... a Rubendría el tema de, de Martínez Dios, que es el que inaugura todos los procesos de, de, de tercerización, de, de, de introducción del modelo de la contratista, donde hacen toda esa alianza con lo que después se llamó la patria contratista, grupo económico que apoyaba este, la dictadura, hicieron tremendos negocios y también contribuyeron a destruir este, la mano de obra y destruir la calidad del servicio destruir la empresa. Bueno, esos fueron todos, esos, esos años fueron de... de mucha resistencia este, no pudimos este, lógicamente este, impedir que muchos trabajadores incluso algunos creyendo que con el dinero que le daban ¿no? a la época Luna 1 a y demás parecía un montón de plata también este, este se retirara pero sí pudimos se fuera pero pudimos de alguna manera este, preservar este eh, una buena parte de, de nuestro gremio y sobre todo los principios De, de solidaridad, los principios de organización que hoy nos están permitiendo en una nueva, nueva situación, digamos, ir revirtiendo muchas de estas cosas. Estamos logrando recuperar áreas de trabajo que, que se habían tercerizado, es los, con todo lo que significa eso en cuanto a recuperar una calidad de trabajo este, y condiciones de trabajo, este, eh, dado la, la tremenda precarización de, de todo el modelo de, de tercerización. Y en esta última etapa, digamos, y es una de las tareas que yo me incorporo a la Comisión y que eh, con ese objetivo, digamos, estamos tratando de, de, de acceder al conocimiento, en primer lugar, de profundizar el conocimiento de lo que es lo que está pasando en, en, en el terreno de, la, de las telecomunicaciones, como les dije al principio, es un momento histórico, una tremenda transformación con un alto impacto, yo lo veo trabajar a ustedes... en la terminología, los elementos que utilizan y demás, veo permanentemente lo que significa la nueva tecnología de la comunicación, este, y eso está impactando en nuestra actividad, está impactando en, en cuanto al trabajo, en cuanto al tipo de trabajo, la transformación de las redes, telecomunicaciones, y, y desafíos para nuestro país, para nuestra comunidad. Nosotros siempre tuvimos un compromiso con el tema del... del, del ...de la actividad y el servicio... ...nosotros para nosotros sigue siendo un servicio... Este, ...público, por más que esté gestionado... Este, ...por empresas privadas en este momento... Eh, ...incluso tomando todas las recomendaciones internacionales... ...hablan de que para garantizar... ...lo que hoy sería el nuevo servicio... ...que tendría que ser como un servicio básico... ...que es la posibilidad de que toda este, la gente pueda... Eh, ...en todo el país pueda tener acceso a servicios de banda ancha... que hoy no lo tienen, o sea, hay unas diferencias tremendas entre las posibilidades en algunos grandes centros urbanos y el resto del país, y ahí en todas las recomendaciones se insiste en la necesidad de articular el sector este, público con el sector privado y, la, y, los sectores, y el sector civil, digamos, este, para resolver de la mejor manera esta tremenda necesidad para superar lo que hoy se llama las nuevas formas de analfabetismo, digamos, como el analfabetismo, digamos... Este, digital de no tener la posibilidad de este, de tener acceso a estas, estas tremendas herramientas de, de, de cultura, de formación, de capacitación para la actividad económica, lo que significa estar hoy conectado a a, a Internet con un, de la, una forma accesible, a precio razonable y demás, que podamos tener esa conexión. Y entonces en ese aspecto estamos haciendo una apuesta fuerte. Estamos impulsando, estamos próximos a lanzar lo que hemos denominado el Instituto de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones, organización que hemos impulsado de FOETRA y la que se ha incorporado también otro sindicato que es el de personal de, de dirección dentro de las empresas, se llama la Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones. También se ha incorporado un profesional, de la Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional y uno de, que trabaja en la Comisión Nacional de Comunicación nosotros en, en, con este proyecto eh, lo que pensamos sin, sintéticamente es contribuir a, a definir políticas y a formar profesionales que ayuden a resolver estas cuestiones que estábamos mencionando tanto del sector público como, como de, de, de las propias empresas y también tratar de eh, cubrir que estamos ya formando una escuela técnica, una carrera técnica superior en telecomunicaciones que vamos a lanzar a partir del año que viene con la UTN, este, la formación de nuestros técnicos, nuestros trabajadores, para que pueda desempeñarse en las nuevas eh, redes que se están desplegando, ¿no? La verdad que impresionante, muy interesante que, que es eso, que se produzca conocimiento desde los trabajadores. Yo ahí te quería Te quería preguntar, un poco sacando una foto, si vos pudieras escribir una foto de los 90, estabas contando el proceso de privatización, pudieras sacar una foto y escribirla del 2000, y hoy 2010, digo, ¿no?, como 90, 2000, 2010, eh, ¿cómo es la participación de los trabajadores? ¿no? Porque me imagino que se va renovando esto de que... Bueno, en cuanto a renovación, yo le daría la palabra acá al compañero... Eh, Leandro, que es un tema que a mí me interesa, lógicamente, me interesa mucho porque ha cambiado mucho. Yo, por lo menos, lo que observo es que la incorporación de los jóvenes, de los militantes a la actividad sindical, lógicamente, hoy tiene vertientes que no son es, exactamente lo que yo viví, digamos, mi, en, en mi juventud, el contexto político y demás que se vivía. Por lo menos, eh, observo ¿viste? que hay una nueva situación. Yo le daría la palabra a Leandro para que él también... Este, como parte de esta nueva generación digamos no quizás somos un poco los dos extremos ahí en la, com en la comisión este, en cuanto a, a edad y, y generación me gustaría que que opinen ¿no? gracias Vito eh, no, fundamentalmente me quedé pensando en la pregunta eh, en la primera pregunta no que cómo fue hace veinte cómo era hace 20 años eh, la situación de los telefónicos yo hace 20 años no estaba en la empresa digamos no era telefónico Es decir, yo tengo 12 años en, como telefónico, y mi comienzo fue con justamente esto, la consecuencia de todo lo que narró en un principio Vito, ¿no? Entrar al, al año 98 eh, siendo pasante, estudiante de comunicación social de la UBA, donde nos mezclábamos estudiantes de psicología con estudiantes de comunicación, eh, de administración, no sé, de... Eh, podría ser de astronomía también porque todos cabíamos en un mismo en un mismo lugar todos que recalábamos en un mismo lugar que eran los call centers que son los call centers no que, si, que siguen estando no pero ya en otras condiciones en, es, en, en las condiciones en que entramos fueron condiciones absolutamente precarias no que eso nos tocó durante el, el gobierno del innombrable no que agudizó esto y otro señor que no actuaba no y, eh, con esto se se amplió aún más el tema de pasantías, eh, que eh, definitivamente están desterradas del ámbito telefónico. Es decir, a partir del 2003 hubo un cambio importante, a partir de, de la decisión tomada de, de en ese momento por la Comisión Directiva y Administrativa de FOETRA de efectivamente darle un corte a, a, esta, a este tipo de precarización. Es decir, éramos 300 trabajadores, por ejemplo, en el 110 de Telecom, Eh, donde eh, cada, eh, cada uno de estos 300 trabajadores hacía lo mismo, pero había un 80%, un 85% que éramos pasantes, es decir, que no teníamos carga social, que no teníamos vacaciones, que no teníamos aguinaldo, ¿sí? todo lo que significa eh, un, un trabajo y un salario digno del trabajador, ¿no? Cuando o sea, pues, se hacía la pregunta, cuando Víctor le hacía la pregunta a Claudio, de los trabajadores en negro y de los trabajadores en blanco, ¿no? ¿Qué le diría? Dijo, a nosotros no pasaba eso. Estábamos trabajando al lado de un compañero exentel y nosotros eh, no teníamos, no, no podíamos pedirnos un día por por, por por enfermedad, ¿no? No teníamos ningún tipo de, de, de, de contención desde de, de lo, de lo social. Y bueno, y la comisión directiva en ese momento tomó esa determinación, lo, logramos doblegar todo esto y hoy en día... Digamos, las pasantías son, son tiempo pasado. Eh, con lo cual, eh, digo, por otro lado, en lo cotidiano, con lo que preguntaba Mariano, ¿no? Nosotros hacemos asambleas en los edificios, estamos constantemente, digamos, dialogando en las diferentes oficinas, interactuando. Eh, por supuesto que cuesta la participación, ¿no? Las nuevas generaciones son, son quizás eh, un enigma, un, un enigma y un paradigma hoy en día. Porque por un lado tenés... Eh, gente joven militando y con muchas ganas de hacer, y por otro lado, eh, una gran parte, yo diría, un, una parte importante de compañeros que por ahí están descreídos, que por ahí no no, no, no no participan, no quieren participar, porque bueno, también tiene que ver con una pluralidad de voces, cuando eh, FOETRA desde Comisión Directiva a Comisión Administrativa Estamos planteando un apoyo a la ley de medios y participamos de las audiencias y participamos de la marcha y estuvimos junto con Radiográfica, con ustedes, gente de sudaca, eh, con la coalición por una radiodifusión democrática, ¿no? Eh, estuvimos aportando y tratando de nutrirnos de todo lo que es el, el tema ley de medios. Digamos, lo que se pretende es esto: de que haya una pluralidad de voces, de que no compremos el discurso hegemónico, ¿no? el discurso que nos quieren vender las corporaciones mediáticas. Y eso por ahí lo que hace es focalizar en lugares donde efectivamente no, no, no, no, no, no hay nada, no hay nada enriquecedor. Y ahí está la apuesta, la apuesta nuestra es hacia el ámbito de las, de las nuevas tecnologías, como dice Vito, eh, también eh, una gran promoción de la cultura, que el trabajador se acerque también, que el compañero se acerque al, a, a este que va a ser nuestra nueva sede, digamos, a través de talleres, que comparta esto, ¿no?, que comparta esta posibilidad de expresarse en cada una de las áreas. Eh, esa es la pretensión que tenemos desde aquí. Por eso estamos impulsando lo que es eh, el telefónico radio también, es decir, nutrirnos de todas de todas estas eh, cuestiones. En el hecho particular, en el 110 de Telecom, por ejemplo, eh, y esto lo sabe Víctor, eh, compañero compañero del Sudaca. Eh, nosotros lo que estamos tratando de generar también Es una proyección de la tarea ¿no? eh, Agregando valor eh, a la tarea a la tarea que realizamos Nosotros hacemos una tarea muy rutinaria Muy monótona Que es el 110 Información de Guía Y lo que estamos haciendo ahora Es capacitarnos para generar proyección Y para también generar un, un, una carrera interna eh, Para que el compañero se vaya capacitando Y, y no se vaya quedando atrás Y relegado eh, Frente a este cambio continuo de tecnología Ahí está Leandro Nosotros ponemos un cachetín de música, un minutito más que nada como para separarnos y preparar, ir preparando el cierre del programa y después vamos a hacer un ping-pong de, de algunas cosas que nos interesaría mucho conversar con ustedes que tiene que ver también sobre, bueno, con las ganancias que tienen hoy las telefónicas de nuestro país y algunas otras, otras cosas. ¿Te parece? Bárbara. Hacemos y sí, vamos a escuchar un poquito de Víctor Jara aquí en Sudácan. En Sudá, cuando voy al trabajo, lo trajo el señor... Víctor Andrés Correa y lo eligió la gente de poeta. Cuando voy al trabajo pienso en ti por las calles del barrio Corre la voz, llámanos al 416-2848. Radiográfica FM 89.3 programa y, y bueno queremos hacer eh, algunas algunas preguntas así cortitas y al pie ganan eh, mucha plata ¿no? las telefónicas hoy en Argentina sí, sí eh, han ganado muchísimo en los 90 y, y bueno y después bueno, hay un proceso con la salida de, de la convertibilidad que les impactó pero por un como parte de un proceso de una gestión que privilegiaron la extracción de, de utilidad y no la reinversión, entonces se endeudaron eh, sobremanera en, en indebidamente en, en dólares, bueno, eso provoca un impacto cuando fue el, en el tema de la devaluación, pero para que sea un, para tener un ejemplo, telecom que entró en default eh, después de la salida de la compatibilidad, este, este año ya reinició digamos lo que es la distribución de dividendos en efectivo y distribuyó acaba de aprobar mil millones de pesos de dividendos este, para los los, los accionistas los, la, una idea balance 400 millones que son cifras, realmente muy, muy, muy elevadas, ¿no?, lo que se en eso, ¿no? como, como comunicado con conjunto de todas la Comisión de la Telefónica, esperamos la próxima paritaria fundamentado para que este, parte de esa ganancia sea legítimamente se traduzca en un salario mejor salario ¿no? y Vito, estamos escuchando los a los oyentes a Vito Dileo, vocal de FUE, tras de Buenos Aires Vito, la pregunta sería este también a... es impensable que las telefónicas ¿Este servicio público vuelve al Estado? El Estado tiene en este momento una... Se puede discutir, ¿no? Si, si alguna de las de las empresas o todas vuelvan a... O si, si es conveniente o no que vuelvan a... Al Estado poder en esas discusiones, y sí, Donde entra también todo esto económico, lo que eso signifique. Pero sí, hay una cuestión que muy difícilmente para los distintos actores que hoy... Participan en una actividad que va, se va transformando, o sea, digamos, para el servicio telefónico básico, casi toda la parte del mundo, privada o estatal, era un monopolio en general la, la prestación del servicio y la de las redes. Hoy el tema se va modificando sustancialmente. Si, eh, jurídicamente estamos desde el 2000 ya, en, con, la, con el fin del monopolio, la apertura de competencia. y también con una gran demora, y ahí está el tema del Estado, eh, en implementar políticas que estaban obligadas, digamos, a desarrollarse a partir de la llamada apertura de competencia, que era garantizar el servicio universal, lo que en un principio era el servicio telefónico, y como dice, es el servicio de conexión de banda ancha, eh, y ahí el, el Estado tiene, tiene que cumplir un rol fundamental. Si no, lo que va a ocurrir, y lo que le está ocurriendo, es que hay eh, una tremenda brecha, digamos, en cuanto a los lugares de mayor este, concentración poblacional y de renta, con las opciones, con la oferta que tienen de, de servicio, y, y, y extensas eh, áreas de territorio nacional de que no tienen ninguna oferta, este, y ahí si el Estado no, no interviene con... forma en la cual nosotros también estamos aportando, como dije antes, y vamos a aportar a partir de este instituto estamos desarrollando, políticas para eso, eh, este, el Estado puede llegar a ser de forma muy, muy conveniente de poder extender las redes, o lo que hoy fundamentalmente es la fibra óptica, este, este material este, con tantas posibilidades para la transmisión, extenderlo y que llegue a todos los pueblos. O sea, Es una cuestión este, en donde el Estado, indudablemente, si no lo hacen, eh, no lo va a hacer nadie en forma, en ningún operador de forma individual. Está clarísimo. Eh, en 30 segundos, si se puede, a los dos, eh, parece muy obvio. ¿Por qué es importante que la gente participe de un sindicato hoy que es primero el Para mí, fundamentalmente, participar significa eh, generar eh, una actitud crítica y constructiva. eso es lo fundamental, es decir, la capacidad crítica pasa por el debate, por la reflexión, por pensar alternativas y caminos pero siempre como dijo Vito del Dileo, que es, eh, digamos, de lo que estamos los telefónicos orgullosos a través de la unidad y de la participación es donde se logran muchísimas cosas no sé si tengo tiempo, el primero de mayo simboliza la, un valor es, nosotros le reivindicamos fundamentalmente el de la solidaridad O sea, es un elemento fundamental y que nosotros este, reivindicamos y creo que está en el sentido de esta principalmente, más allá si hay festejos o luchas no fundamentalmente un sentido de solidaridad en la cual todos tienen que comprender, si bien somos individuos que tampoco nadie se salva este, individualmente no la importancia de, de, de, de, de la solidaridad no ahí está bien, eh... Muchísimas gracias por habernos recibido de, de esta manera y por haberlo pasado también aquí en este que el día de hoy. Gracias a ustedes, esperemos nosotros invitarlos cuando inauguremos esta nueva sede, este auditorio, con el Telefónico Radio, haciendo un duplex entre eh, el y el Telefónico. Está bueno. Muy bien, bien. nos seguimos, urgente. Claro a la radio, Radio Gráfica, de Moreno, La Posta, a la radio La Milagrosa, al Ciudad Oculta, Nueva Bajo Flores. en el Bajo Flores, Compartiendo en Quilmes, Tranquila en Docsum, Estación Sur en La Plata, Radio Reveso en Córdoba, Ruca Buenay, en Francisco Álvarez, a todas aquellas le decimos muchas gracias, yo me pido por mi lado, eh, en este primero de mayo, día internacional de los trabajadores y las trabajadoras. interesado el recuerdo cortito de Raúl Sendín, el 28, el 28 de abril, eh, me parece que recuperando los valores que, que mencionaba Vito de Leo, me parece un recuerdo para Raúl Sendín del 28 de abril. Bien ahí, y yo saludo a la gente de las radios que salimos en vivo, a la gente de Radio Gráfica, FM Moreno, FM La Posta, Paula Sotelo, que la volvimos loca, www.radiosubaca.com.ar, señor Leandro Pafundi, mil gracias por todo, hoy en la presentación técnica, lo que no salió acá lo pueden ver en nuestra página web, un abrazo muy grande para todos, feliz día de los trabajadores. Ahora, ¡los